Nos al aire, Silvia. Gracias, Víctor. Oscar, ¿estás por ahí? Estoy acá, estoy escuchando atentamente. Mm -hmm. Bueno, bueno, me, me, me da una pena que no hayas podido escuchar toda la conversación con Julia, porque fue sí, muy interesante. Sí, pero bueno. sí, estuve escuchando, sí, cósmico. Ah, lo claro, pudiste escuchar, claro, sí, sí, bueno, sí, sí, bárbaro, bárbaro. Sí, sí, bueno, eh, Oscar, vamos a hablar un poco, porque ayer, 23 de abril, sí. se lo, se lo considera el Día del Libro, el Día de la Lengua, ajá, el día de la, eh, es una fecha muy, muy importante, porque con algunas diferencias que se deben a la utilización de un